Seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock 7 minutos pasados de las 3 de la tarde Los chicos de Las Diferencias ya aprontando su eléctrico set show Muy esperado por los radioescuchas de La Hora Pulenta Acá en Nacional Rock eh, Estamos en comunicación me, Perdón, veníamos a escuchar la razón a voluntad de fútbol eh, Ya oficialmente el segundo corte del Compi Pulenta 2 eh, Que también está en el disco 2 Y bueno, y es el tema 2 Sí, claro, del disco. ¿no? O sea que a, a aquellos que. Dos dos dos, es un tercio <ríe> del diablo. Sí, totalmente. Eh, temazo del compi. Y bueno, ya en nuestro corte oficial. Y que nos enteramos que va a estar sonando durante la semana en diferentes programas. Así que felicitaciones a los chicos de, los, a los chicos de fútbol que sí. se ganaron en ese lugar solitos. Sí. Este, un temazo. La razón a voluntad. Estamos en comunicación con el Bowie. Exactamente. ¿no? Tomás Virches. Eh, además de cantante de la patrulla, además de integrante del tío Pastafrola y además de un... También tipo, ahora de los Blue Jeans, otro De los Blue otro Jeans, otro banda que vamos a estar acá escuchando, ha sido un pionero en esto de difundir, armar sellos digitales, ¿no? Hoy que es tan común. Él fue uno de los primeros. Eh, tuvo la iniciativa hace, no sé, yo te diría, 10 años. Preguntémosle. ¿Cuál es su Exactamente. Hola. Hola. ¿Qué haces, Bobby? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, hablábamos de Mandarina Records y la pregunta, la primera pregunta que surge es eh, ¿qué, ¿Hace cuánto que estás con esto? Y son como 10 años más o menos Sí, sí ¿no? Posta, estaba, estabas acertado, va por ahí Va por ahí, ¿no? Sí, sí, creo que... Sí, 10 años más o menos son ¿Y qué tal? Eh, largamos la página sí. con las primeras cosas 10 años han sido ¿Cómo fue ese primer impulso? ¿Cómo surgió la idea hace 10 años? La idea de hacer un sesio... Y mirá, vos decías desde un principio de como uno de los sellos pioneros. Sí. Eh, antes de, de Mandarín estaba Bentolín. Bentolín, Rico, sí, el, el, el, sí, me acuerdo. Creo sí. que es el primer sello virtual que hubo aquí en Argentina, según me acuerdo yo. Sí. Y, y a partir de ahí después eh, fue como la idea de, bueno, en un momento hubo así un, unos temas del tío Pastaflora en ese sello, uh -huh. que después eh, decidieron que, que no esté más, pero al toque fue como, <risa> bueno, es una página donde subís MP3, digamos, había que sí, pagar sí, un sí. servidor. Sí. tener tu espacio, un diseñador que en ese momento y durante muchos años eh, lo hizo mi hermano, sí. Matías Vilce, y, sí. y básicamente fue como, eh, en verdad, la idea a mí me pareció buenísima cuando vi que, que la hacían ellos, de obsequiar los discos, obsequiar IPs, eh, era algo como que, que, que estaba un camino totalmente nuevo, abierto, para cualquiera que tuviese traer una compu y en esa época todos tenían mm. una computadora casi, sí. Eh, recordemos, Bentolín es el sello que inauguraron eh, los hermanos Zurita, el programa Ping Moon, eh, o sea, la, revi el, la revista digital Pink Moon, Exacto. el programa Pink Moon, ellos en un momento eh, eh, largaron con Bentolín y es verdad, yo me acuerdo que, que estaba los discos del tío y que en Mandarina era como muy afín a todo eso y, y un poco surgió a partir de esa experiencia. Lo lindo es que las bandas, hay una cosa importantísima de que yo quiero destacar mucho, que es que Hoy es muy común que los sellos digitales sean una versión digital de algo físico o, si no, tenés eh, el disco digital primero y después, bueno, va a salir el físico. Pero tenés las dos cosas. Lo que tenía Mandarinas al principio es que eran todas bandas que si no había formas de, con de escucharlas, sino era por ahí. O sea, eh, bandas del sur. O sea, realmente abrió puertas. Sí, eso por suerte desde un principio eh, tuvimos el apoyo de, de, del dúo estupendo de Sebastián Mondragón y Fernando Lama, sí. que ya tenían una, una historia en el, en el underground, eh, un sello independiente físico que, que había funcionado de maravillas y que había editado cosas geniales. Y en un primer momento me dijeron, bueno, si lanzas, hacemos un EP nosotros de cuatro o cinco temas exclusivo para que esté, para descarga, y, y nada, sabían, los primeros artistas ya sabían que si se vendía era el precio del pre, CDR más la fotocopia, que en ese momento era 3,50, 4 pesos, sí. y con un peso con 50 la cajita y el CD, sí, y sí. dos pesos la fotocopia con... <ríe> la Pero bien, lo bueno es que ahí, te lo, como teníamos los máster en WAV, sí. eh, que se se en WAV, a veces de cosas, sobre todo porque había... Luis Marte, estupendo, sí. eh, Asis muerte Temple, había discos que por ahí sí. que, que lo compraba, también quería tener el guap, pero después, bueno, tratamos de, de ir subiendo en MP3 de mayor calidad, en un principio teníamos poco espacio, después se creó el, el, la página esa archive.org, sí. y Excelente. empezamos a subir todo ahí en 320, entonces, sí. como que... Y también la el, el, el futuro de cómo fue sucediendo la, la tecnología en estos 10 años, digamos, el transcurso, más, mejor dicho, en el futuro... Sí. Eh, dejó en claro que había, se iban abriendo un montón de, de espacios también, ahora estaba en camp, pero cuando apareció Archive.org era increíble porque lo más jodido de Mandarinas era el espacio para ir subiendo los MP, muchas veces pasaba que subíamos algunos discos y si es más, se caían la hmm. y a partir de, de, de, de Archive.org, eh, eso funciona, o sea mandarina funciona como un linkeador hacia esa página que están los archivos Entonces claro. como que se alivianó un poco para la persona que tenía que alojar los MP3, que era el que daba una mano. El sí, lugar eso. que tuvo Mandarinas eh, en toda esa movida es importante. Yo recuerdo, si uno si uno bucea en los nombres de, de los primeros artistas que fueron subiendo, eh, eran todas bandas que terminaron que con, con gente que sigue tocando ahora y que seguimos cruzándonos eh, en todas partes. Desde, desde El Tío, Sin Ir Más Lejos, Menaya Trua, donde estaba sí, Yaman... Sí. Eh, y Tulio. Y libro, exactamente. Bueno, este, eh... bueno, no sé, también estaba entre en los primeros 15, 20 discos, otros que hicieron un disco exclusivo para el sello fue Sebastián Rubín. Claro. Que claro que tocando sí. ahora, que es sí. el disco de Componer Ladrón, que eran todas sí. versiones, está buenísimo. Está muy sí. bueno, sí. El está... disco de Goreanópolis de Gori, el Free Pop de Los Champions, bueno, bandas que, que hoy en día... Es... Están en actividad, sí, o los mamúsicos que los primeros, han de, de colaborar. Los sí. primeros CPs de Prieto Viejar Cosmos con Mariano, las Love Sessions también salieron. Ya, claro, el volumen dos ahí, sí. Ellos sacaban, que no sé si hay uno por Mamuska, otro que los vendían las fechas, y este lo dieron para Mandarina. Exacto. Un cuarto de kilo el, de mierda. de Prieto ¿no? Solista también. El primero Después de Prieto Solista, sí. otros sellos ya, tipo Cala Disco con Norma, los dos primeros de Monstruos. Sí. ya tenían las ediciones hechas y querían también como la plataforma de internet. Sí. Muchos se inspiraron a partir de la experiencia tuya eh, con mandarina Y es que no... Es algo que... Así como yo me inspiré por Ventolin, es algo claro. que se caía de maduro. Más Contagioso. Que. Y no es tan jodido armar una página, con, <risas> colgar unos mp3 cuando todo se abre para que haya espacio para colar mp3, haya programas de diseño para que hagas tu tapa, haya... Eh, micrófonos no muy caros que te graban bien, haya placas de sonido no muy caras que si te das un poco de maña en grabación y mezcla, ¿viste? empezás a laburar todo en tu cuarto. ¿no? Es cierto, y, por ahí y el, lo... Y el fin sí. de eso, por ahí tener una página o el Bank hoy en día que sí. cada banda tiene un bancampo, está buenísimo. Sí, sí, sí. los discos en tres, está genial eso. Es cierto lo que decís que no es tan difícil, por ahí lo, lo meritorio, entonces, insistimos con eso, es que, que es el momento en que lo hiciste, que fue hace 10 años que no era tan común, las bandas que nacieron de ahí, que hoy muchas tienen actividad, muchas progresaron, eh, claro. se expandieron, y además, otra cosa, la constancia. Seguramente en claro. algún momento te, te, te deben haber dado ganas de decir, uy, creé este monstruo y ahora lo tengo que estar manteniendo, no me lo aguanto más. ¿Te pasó alguna vez eso? Eh, no tanto, porque en un principio era, como te decía, como era más o menos limitado el espacio que teníamos, no subíamos tanta cantidad de discos, sí. Y a la vez yo dependía mucho de mi hermano, que es diseñador industrial, labura full loco, y, y dependía sí. mucho de él dio una mano para subir los discos, porque yo tampoco tenía internet en aquel entonces, y yo empecé a tener internet. ¿Sin internet hiciste esto? Tres, cinco años, por ahí. <risa> Después medio que, que revisaba las cuentas en, en ciber, y, y para subir discos sí, y hay de, de tiempos libre porque era también bastante tiempo para subir varios discos. Sí. Y, y a partir de los últimos, también, eh, con, la, con mi hermano medio que como estaba full, empezó a hacer toda la parte de diseño el hermano de Yaman, sí. de Silvestre Herrera, que también tiene un proyecto de cumbia electrónica, está en Mandarina, se sí. llama The Binary Cumbia Orchestra. Y entre y mi novia, María Soledad, empezamos como los tres a, a darle como una nueva manija, aprovechando que Silvestre nos mudó todos los mpc a lo que decía antes, archive.org. Sí, que fue, fue clave. Claro. Entonces ahí me dijo, mira te dejé la página seteada para que la actualices de tu casa tipo blog, eh, subí los MP3 acá que funciona así asá, eh, mi novia se encargó un poco de difundir las cosas nuevas, empezamos a conseguir varios discos de bandas que están grabando, viste como una, una especie de, de renacimiento con el apoyo de personas, ¿viste? solo sí, sí, sí, algo sí, que sí. te dediques a esto, pero sí. yo estoy con un par de bandas, o sea como que también con los estudios, todo era como medio, medio complicado, claro. Llevarlo sí. como a buen ritmo y que no parezca a punto de desaparecer siempre. Bowie, bueno, entre... Si, si, si pareció sí. eso, no desaparecimos y estamos ahora viviendo a pleno. Entre las bandas que mencionábamos de, de, de las primeras que estaban en Mandarinas, también llamaba mucho la atención que había un par de discos para bajar de Acid Mother Stamp. ¿Cómo llegaron en contacto con, a, a ponerse en contacto con una banda de psicodelia japonesa de los 70s? <risa> no, igual... Eh, hay un solo disco, no son un par, y son de, son actuales, no son de los 70 los japoneses, estos, son de mitad de los 90 por ahí Ah, empezaron. pensé venían tocando de antes No, no, no, la banda creo que se formó a mitad de los 90, no sé si a fines de los 90 okay. Tenía, me, fines, me parece el, que, que, que Mako, la Makoto, el, el líder es, es un, un tipo que, que viene tocando y sacando cassettes y discos desde de siempre Pero creo claro, que en sí. los 90 los no que ha publicado Bueno, pero la, la pregunta vale igual, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue se dieron a ponerse en contacto con los japoneses? Con fue... la... ¿En qué idioma? Lo más fácil, no, mandar un mail al, al mail que figuraba en uno de los discos, que me había pasado un amigo. Sí. Había un, mail, un hotmail, le escribí, a ver si tenía... De la misma manera que, que le había escrito a Los Estupendo y, claro. <risa> y a tantos otros, que después también en ese entonces, eh, como para darme una mano con la traducción al inglés, que tampoco dominaba muy bien yo, me empezó a ayudar Lucas Garofalo, que era la obra en Irrecutivo, claro, claro, está ahí y... metido, dando vueltas siempre. Sí. Eh, Lucas oficiaba como de traductor y él de la misma manera que yo le mandé a los Asimor Temple y me contestaron a la hora, Lucas sí. le mandó a Stereo Lab, a Magnetic Fields ah, eh, no me acuerdo a quién es más que todos le contestaron con buenísima onda diciendo que por contrato no podían participar o que no lo dejaba su humana hacer sí, medio claro. como haciendo humorada y el Asimor Temple me puso eh, estoy saliendo de gira a Europa, vuelvo en dos meses y te mando algo <risa> y en dos meses me llegó un mail del tipo diciéndome <risa> te voy a mandar tal cosa, dame la dirección, y a las dos semanas llegó el máster desde Japón. ¡Qué grande! ¡Mira qué <ríe> linda historia! <ríe> pero, pero mandando mail, con Lucas le mandamos mail a un montonazo de bandas también. Sí. En inglés sobre todo lo hacía él, pero, pero mandamos un montón. De sí. acá, locales también, viste, en su momento, era como eh, pedir algo exclusivo si tenían, o un simple, o, un, o lo que quisieran hacer, ¿viste? Sí, sí, Después sí. surgió lo que decían ustedes antes, que las bandas se cedían ya el disco... Eh, que iban a fabricar después, sí. o, o un disco que se había descatalogado, como los dos primeros de, de Estupendo, Distromálaga y Antena, que están en Mandarinas porque no se consiguen en serio. Claro. Sí, sí, sí, sí ¿Tienen varias de esas joyitas que no se consiguen? ¿Tienen eh, cosas de los canoplas también, con, con algunos lados B o algo por el Claro, decir? bueno, las, las canoplas sí, ha editado todo su material en una caja de metal y habían habían quedado fuera unos temas que fueron a parar al compilado de Mandarinas, que era como... Eh, entre la caja de metal y el compilador de mandarinas tenés toda la discografía de las canoplas digamos. Claro. Sí, sí. también está los primeros discos experimentales de los Reyes Falsete, bueno, hay un montón sí, sí, hay un experimental, es hay un libro de los falsetes muy bueno eh, de vamos, fútbol, de también, fútbol. ¿no? vamos a ir cerrando a mí me, me, me creo que hay una frescura alrededor de, de lo que fue la iniciativa, este tipo de, de cosas que contás cuando mandaban los mails que está muy bien resumido en el nombre, Mandarinas Records me parece excelente <risa> el nombre me parece genial Genial. Sí, de hecho, en su momento hubo gente que nos preguntaba que si Mandarinas era porque mandábamos cualquiera, porque estaba todo lleno de cosas, ¿viste? Estaba lleno de cualquier disco. Sí, sí. Y no, era, no, qué sé yo, era, surgió así como un chiste más. Sí, está muy bien. Te pendejo. Bueno, Bowie, eh, un gusto hablar contigo. La verdad te felicitamos por estos 10 años casi de, de, de constante de trabajo en el sello. Tenés que hacer algo, hacer una movida con, con el tema del aniversario, porque hay que aprovecharlo, eso Te digo Y bueno, viene? dale, vamos a hacer algo. Igual nos veremos en, en un par de semanas. Nosotros, nos vamos a ver, ahí, claro. Bueno, se viene, antes de, de que vayamos de estamos terminando los cuatro temitas debut de del EP de los Blue jeans, Muy bien. Así Todavía. que la fecha del 7 de diciembre, ahí en, en la hora pulenta donde vamos a tocar, sí. dijimos, bueno, antes de eso subamos al Bancam y a Mandarinas cuatro temas, así que estamos laburando en eso. Ah, mira bueno, buenísimo. Así también lo vamos a anunciar en nuestro Facebook y Sí, demás. Sí, sí, es todo el lanzamiento exclusivo en claro, la hora vamos pulenta. vamos hacer un triplete... Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, tenemos un tema para despedirte, Bowie. Sí, uno... ¿Cómo, cómo? Tenemos un tema para despedirte que justamente lo sacamos de, de, de tu sello. Sí, uno... Bueno, joya, uno de los discos que más me gustan del catálogo de mandarinas, que hay un montón. Ayer, yo comentaba ayer a, a la noche en la sección Mirá el disco de te traje que tenemos en el otro programa, llevé sí. Siguiendo el Rayo del Señor Faraón también, que es otra joya uh, increíble sí. que hay en el catálogo de mandarinas. Pero también de ese catálogo rescatamos el primer EP... De llaman y los hombres en llamas Que oh, bueno. con un espíritu Un poco distinto a lo que terminó siendo Con una cosa sí, un poco sí. más lúdica Más folk eh, En el sentido más liviano, más liviana menos, sí. me, me, menos rockera Pero que está maravilloso El tema es los ojos del león Hay una perla, es claro. vas, que es esa Exactamente, que es un tema de lujo Y es con el que elegimos para cerrar esta entrevista Bueno, genial, me encanta Un abrazo encanta. grande, Bowie A un abrazo, ustedes Bobby. chicos, gracias por llamar Nos vemos en un par de <risa> semanas